Vamos a hablar unos minutos con s a i r a Rivero, que es la mamá de Ámbar y nos atiende a esta hora de la mañana. Shaira,、eh, buen día. Mauro de Radio Quermeste saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos、sí. primero.、Bien. Y bueno, no habíamos tenido oportunidad de hablar contigo en estos días.、Eh, contanos bueno, cómo tomaron esta, esta información desde la familia y, este, y la propia Ámbar, si se lo pudieron contar y pudieron hablar y demás. Sí, sí. Bien, bien, nosotros la verdad que fue、eh, una sorpresa para nosotros porque pensamos que en la llamada por Zoom pensamos que eran novedades, de,、eh, pero no tan cercanas,、ah. Así, y no esas de, de ya decir que este mes ya estamos viajando. Así que la verdad que fue una emoción re grande para nosotros y bueno, y para todo el equipo, el equipo médico y todos los del gobierno, la verdad que fue. Una mañana súper emocionada bien, ya que tuvimos. Bien, así que se sorprendieron. Ustedes no sabían nada de esto.、Eh, no sabíamos, o sea, sí estábamos al tanto que estaba todo encaminado y que próximamente estábamos a viajar, pero、claro. estimábamos y、eh, que iba a ser en. En poquito tiempo, pero no que ya haya a tan poquitos días. Bien.、Eh, para las personas que estén escuchando y que no estén muy enteradas de lo que pasa con Ámbar, si querés resumir un poquito la situación y cómo está ella en este momento. Bueno, Ámbar en este momento está súper bien、eh, lista para el trasplante. Hace ya más de un mes que terminó. Las quimioterapias, ya le había salido un linfoma, por eso se había postergado el tema del viaje. Dice que habíamos empezado campaña en marzo. Por ahí la gente va a decir, pero ya no habían dicho esto, pero sí. l o、claro. Habían dicho y estaba encaminado, pero el tema es que se postergó porque en Inglaterra habían frenado lo de los trasplantes y justo ahí fue donde a Ambar también le salió ese linfoma, que sí o sí se trataba con quimioterapia. Claro. Bien. Así que. De... Eh, desde qué, mayo que estamos acá. Desde mayo que están con, esta, con,、eh, con este trabajito que están haciendo.、Eh, ¿Qué significa un trasplante de timo para las personas que estén escuchando, que no sepan, que no conozcan,、eh, porque por ahí conocemos trasplantes de otros órganos, pero el trasplante de timo, en, en, en qué, ¿qué significa para,、eh, para la salud de, de, de Ámbar? El trasplante de Timo es,、eh, sería un trasplante, o s a l Timo sería la glándula que genera las defensas de nuestro cuerpo, que está ubicado en el tórax.、Bien. Para resumirlo, es, es esa la palabra: es la, es la glándula que genera lo, los linfocitos T, que serían los que, lo que Amarno b genera, que sería lo de、eh, que combate las infecciones y. Y el, que, el, el encargado del sistema inmune de cada cuerpo. Claro, lo, lo, lo que necesitamos para que nos defiendan de alguna, este, de alguna enfermedad. Sí, así tal cual. Bien, bien.、Eh, ¿Y eso te explicaron cómo? ¿Les explicaron con familia cómo, cómo, se, cómo se hace esa, esa operación?、Eh, ¿Cuánto riesgo tiene? ¿Digamos, todo eso lo, lo están sabiendo ustedes? Y lo que nos explicaron que. Es... Eh, se realiza por una、eh, de las piernitas de ella, no es que se lo hacen por el tórax, o sea, no es que se hace、eh, la cirugía por el, la parte del tórax, sino que se hacen e una de las piernitas de ella. e s o es lo que nos pudieron、eh, decir acá en Buenos Aires. Claro. Después,、eh, más no nos pueden decir porque ellos no, no, no tienen más. Después, bueno, hay que obviamente hay que ver cómo Ámbar evoluciona.、Eh, Nos van a tener allá, calculo un tiempo, mínimo estiman tres meses para que tenga su recuperación de la, de la operación.、Eh, ¿Es ese es tiempo el que ustedes están estimando que van a estar allá en Londres? Sí, es el, el tiempo que estiman allá. Bien, bien. ¿Y digamos, s qué, qué, qué post-operatorio tienen? Digamos, ¿Cuáles Digamos, s son los cuidados que tiene que tener Ámbar y ustedes como familia? Y todavía no nos explicaron bien qué cuidados. Los que sí sabrían que, que nos dijeron que, bueno, que yo estaría, s í o s í un mes encerrada en el hospital con ámbar、eh, para no encontrar ninguna bacteria ni nada en el tema d e、eh, antes del trasplante y post-tramplante. Claro.、Eh, cuidarla. En ese sentido, y s c e que allá son súper estrictos con el tema de, de infecciones o de cosas que pueda llegar a agarrar. Claro. Que serían también los cuidados que puede tener、eh, cualquier persona t r a s p l a n t a d a Bien,、sí. hay pocos lugares en el mundo que se haga esto, ¿no? Sí, sí, sí, tenemos entendido que solamente dos lugares: en Estados Unidos y en Inglaterra. Bien, bien. ¿Y, y sabes que si,、eh, quiénes lo hacen?、Eh, ¿qué, ¿Qué médicos? ¿Cuántos médicos? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Ya lo saben o todavía no se los contaron? No, no, todavía no, porque bueno,、eh, nosotros, bueno, allá en. En Inglaterra e s t a b a n contentos que la van a recibir antes de tiempo. Calculo que estiman el trasplante en, en diciembre y bueno, están contentos de que vamos a llegar antes para poder conocernos y poder explicarnos todo y, y, y saber bien todos lo, los riesgos y todo lo, lo que hay que saber sobre antes de, de realizar el trasplante. Y, y bueno, no, muchas novedades no tenemos. Claro. Y ustedes ahora con, con esta ayuda que, que está dando Salud Pública de la provincia van con por lo menos más tranquilidad. Sí, sí, no, para nosotros es una, una tranquilidad inmensa porque imagínate cuánto nos hubiera costado llegar a ese m o n t o Y También que, o sea, o tendríamos que haber hecho varias cosas, pero el tema es que Ámbar s t、eh, está que e todo el tiempo prácticamente acá en Buenos Aires. Nosotros s o n pocas,、eh, o sea, en Santa Rosa lo, lo máximo que hemos estado es un mes. Más de eso no hemos estado completos porque todo el tiempo es control y más seguimiento acá. Claro. O sea, para los médicos, la realidad es que nosotros, desde que arrancamos todo esto, tendríamos que quedarnos acá porque acá es la, la seguridad que tiene Ámbar, está acá en Buenos Aires en un momento. Claro.、Eh, ¿Y cómo se conforma tu familia, s a i r a ¿Cuántos son de familia? Y nosotros estamos los dos papás con Ámbar y Ámbar nada más. Ah,、y、son un, ustedes、hijos. tres nada más. Sí, sí bien. Sí,、no、otro hijo. Y acá en Santa Rosa, ¿cómo está c o n f o r m a a ¿Cómo está conformada? f a Y en Santa Rosa tenemos, bueno, cada cual tiene sus padres y su familia, pero b u e nosotros n o estamos por el momento viviendo con mi abuelo.、Bien. Cuando ya empezó todo lo, de, lo del trasplante y todo eso, se nos empezó a complicar el tema de alquilar y de, de vivir independientemente、eh, por alquiler, así que tuvimos que dejar de alquilar y bueno, mi abuelo nos dio un lugar y estamos viviendo con él. Claro.、No、¿Y ¿Cómo, cómo tomó toda la familia esta noticia? ¿Qué, qué、eh, hablaron? Es verdad que. Súper contentos la verdad, que un, un alivio para todos, porque bueno, todos estábamos、eh, tirando de la misma soga, todos queriendo、sí. conseguirlo, todos ayudando desde allá de la parte que podían, de, de compartir, de、eh, viralizar, de estar pendientes, d e cualquiera que estábamos acá, de, de moverse, gestionar, gestionarla por allá. Y bueno, la verdad que súper contentos todos y, bueno, y, y agradecidos con el gobierno, porque no, no hubiera sido posible si no. Claro.、Eh, ¿Y qué, qué te imaginas d el año que viene para, para ustedes como familia y para Ámbar? Este, una, ¿Retomar una vida más o menos normal? ¿Qué te imaginas? Sí, la, la verdad que es lo que tanto esperamos, t e n e r una vida normal y, bueno, y que Ámbar esté, esté sana, que esté lo más alejada del hospital posible. Claro, claro. ¿Y ella qué te dice? ¿Qué, qué hablan con ella? Sí. Este... Y... Y Amber está, tiene ya dos años y cinco meses, cumplió ahora. Así que está recién entendiendo todo. Acá en Buenos Aires está súper acostumbrada, ya como que ya conoce los caminos por ahí, o sea, sabe dónde vamos, dónde estamos. Pero bueno, o q u va a c o s t a r ahora estar tan lejos y que por ahí confunda dónde estamos? Pero bueno, a poquito estamos. intentando... o ¿Y, y ella puede estar al aire libre, puede tener una vida más o menos normal,、eh, más allá de esta situación, o tiene que estar constantemente dentro de. De los hospitales o los centros de salud? No, no, á m bueno, a r b ahora está ambulatoria.、Eh, nosotros ahora vinimos justo, salimos del hospital, que le tocaba una extracción de sangre,、eh, pero no, no puede andar al aire libre, salimos a caminar, la llevamos a pasear en Changuito, todas esas cosas normales, se puede hacer. Lo único sí o sí uso de barbijo cuando estamos dentro del hospital o dentro de lugares cerrados,、eh, si son kioscos, supermercados, lo que sea, tenemos que tener cuidado con,、eh, con los lugares cerrados, más la, la precaución. Bien,、eh, ¿ya tienen este, fecha de viaje o todavía están. está en veremos eso? Y ahora estamos esperando, calculamos que estos días, bueno, calculamos que el lunes, martes, miércoles, estos días ya nos tendrían que dar la fecha porque estimaban el 20 o este fin de semana más o menos. De... El 20 ahora de noviembre. Sí, sí, d este e mes Sí o sí este mes viajamos, nos dijeron. Pero、bien. bueno, estamos esperando lo, el tema de los pasajes que nos confirme bien qué día. ¿Viajan este mes y ya la podrían operar en diciembre o tienen que esperar algún proceso de estudios y demás? No, no.、Eh, calculan que, o sea, calculamos que, que no. según lo que nos dijeron, que estiman en diciembre. Lo, lo que sí nos adelantaron, que, que nos dijo la inmunóloga acá en Buenos Aires, que allá en Buenos Aires ellos están. Bueno, todos los laboratorios, las cosas que necesitaban ya las hicimos acá. Hoy, justamente, uno de los laboratorios era algo que faltaba allá, así que、eh, los resultados los envían ya para allá. Y bueno, y lo que nos queda.、Eh, o, o sea, ahora lo que están haciendo allá es.、Eh, están estudiando el tema del Timo. La glándula del Timo, ellos las analizan para que sea compatible con ambas. Claro, y saben. Claro, y saben de quién es, del. De、eh... ¿Esa glándula es de un paciente, de, de, de alguien de allá? ¿Saben algo de eso o no? No, no sabríamos no. explicarlo bien, pero según lo que tenemos entendido, por lo que hemos leído que nos han pasado de la, la inmunóloga, la información, la glándula la, ellos la conservan, no es que se la sacan a un paciente y esperan, y se hacen e el momento. Ah, bien. Sino que eso se conserva, no sé si lo tienen congelado o, que, o de qué forma, pero eso se lo tienen conservado y, y lo usan en este caso para pacientes. Claro. Según lo que nos explicaron o lo que leímos, se, hace, se lo sacan cuando hacen alguna,、eh, o, o sea, alguna cirugía, alguna cardiopatía. Claro. Y ustedes van, van a saber si es compatible con a m b a r una vez que estén allá. No lo pueden saber de acá, ¿no?、Mm, sí, a no ser que nos diga la, la i n m u n ó l o alguna novedad que sepa o le digan a ella. Bien. Calculo que, que si le llega a decir algo, e l l a nos informa, pero bueno, por ahora el viernes nos dijo que, que estaban estudiando. El tema ese para ver la compatibilidad con Ambar. Bien.、Eh, y s a i r e ¿y vos, este, vos, vos trabajás?、Eh, ¿Tu marido trabaja? ¿Cómo se manejan con eso? Que también es un tiempo ese que, que tienen que dedicar exclusivamente al cuidado de Ambar.、Eh, no, yo por el momento no, porque Ambar, desde que nació en el 2023, que me dediqué eh, exclusivamente eh, a, a ella. Sí, sí, sí, tal cual. Así que no, no puedo porque obviamente es algo. Que, que ningún, lamentablemente ningún trabajo te permite en s t a 100% con, con tu hijo, porque obviamente tienes que cumplir.、Claro. Yo no s a b í a o sea, nunca sé cuándo estoy acá y cuándo estoy allá, nunca se sabe. Eso, eso、claro. es todo, depende、si、de Ámbar. Sí, tu,、si no、tu compañero.、Llegué. Sí, sí, él sí. Él, bueno, cuando pasó t o d o l o del trasplante en de m é d u l a estuvimos cuatro meses acá, que a m b a r era s u p e r bebé, y vinimos de Ribol, vino con nosotros, y Ámbar tenía cuatro meses cuando la trasplantaron de m é d u l a y. Y nosotros tuvimos que viajar y quedamos acá en Buenos Aires. No sabíamos el tiempo, fue cuatro meses. Y a m a x si el papá se le permitieron el trabajo estar, le habían dicho que era entendible, que era su hija. Y bueno, después, cuando volvió, retomó el trabajo. A los dos, tres meses, ya lo, cuando hicieron limpieza de personal, lo, lo echaron. Así que se quedó sin trabajo. t u v i m o sea... s ocho meses con el fondo de desempleo,、eh, de él manteniendo la obra social para seguir manejándonos como veníamos con la obra social y después. Eh, si、sí, insistió buscando trabajo y bueno, consiguió, gracias a Dios, desde febrero de este año está trabajando. Ah, buenísimo. ¿Y la obra social cuál es? Está con Siempre. Siempre, ah, bien, la obra social de la, de, de la provincia de La Pampa. Bien, sí, sí. perfecto. Bueno, Yaira,、eh, gracias por este ratito de hablar con nosotros y bueno,、eh, ojalá que la próxima comunicación ya sea con Ámbar con allí en Londres y acomodada para. Para recibir este, este trasplante de Timo y que salga todo bien, y más vale que te e s c u c h a m o s lo que tengas para decir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, por llamarme y, bueno, y por, por seguir viralizando el caso de Ámbar. Es bueno, espero que próximamente、eh, sea otra, otra novedad y que, bueno, que, que contemos de que, que ya volvimos y que Ámbar está en otro momento para poder anunciarlo a todos que están tanto esperando y tanto. Y apoyándonos desde allá. Bien, ¿Y ¿tenés y tiempo de contar algo por redes? Digo, porque por ahí muchas personas están esperando eso. ¿Tenés un tiempito o, bueno,、eh, haces lo que podés? No, no, sí, te, tengo tiempo y voy escribiendo、eh, por el Instagram de Ambar, que dice ya desde diciembre que empecé a hacerle un Instagram para empezar a contar su historia. Y bueno, claro, bien. Y, y, y, bueno, y ahí voy contando todo y bueno, y también me preguntan, y dice, cuenten cuando van, hasta cuando van en el avión, cuando van. Allá, cómo llegar, si q u e n Vamos a intentar ir contando todo lo que, lo que va sucediendo y, y, bueno, cualquier novedad que tengamos también la vamos a informar por Instagram. á s vale, más vale. Más vale. Bueno, Bárbaro, te agradecemos bueno, mucho. Te... Sí, decimos. Agradecerle, bueno, a todos los, los medios porque me han, me han llamado varios y me han escrito para, para estar al tanto y para compartir información y, bueno, y, y también, obviamente, al ministro de Salud y al gobierno de la PAM. p Bien, bueno, muchas gracias. g a la gente que tanto nos ayudó. Más vale que vamos a seguir el tema porque nos interesa y, sobre todo, para saber cómo está la salud de Ámbar. Te mandamos un abrazo, saludos a la familia y que salga todo bien. Y vamos a seguir hablando en estos días. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. y a i r a Rivero es la mamá de Ámbar Suárez, la niña de dos años que necesita un trasplante de Timo. Y que el gobierno provincial este, puso ahí un dinero para que se pueda realizar esto en Londres. Tienen la posibilidad de viajar en estos días, probablemente antes del 20 de noviembre, y en diciembre se podría hacer la, la operación a Ámbar. Así que、eh, están con esos temas y este, agradecida por todo lo que sucedió. Y también emocionada porque están los tres, tanto ella como el papá y como la niña, en Buenos Aires, esperando viajar a Londres para tener una esperanza de una mejora en su salud a una niña de dos años que ya viene con un arrastre bastante complicado de operaciones y de, y de trasplantes, y esta vez tiene la, la posibilidad de tener el trasplante de Timo. Probablemente se haga en el mes de diciembre y tendría un postoperatorio de unos tres meses. Así que vamos a seguir el tema porque nos interesa. Es una niña de acá, de la provincia de La Pampa. Las 9 y 35 minutos.